En los tres casos analizados, tanto en Julio Pantoja como en González Palma y Antonio b r i s e ñ o es posible justamente observar un desplazamiento en los modos de representación, en、eh, donde se produce un giro histórico, estético y conceptual que marca un reconocimiento de las comunidades originarias desde su diferencia cultural. En sus modos de representación encontramos、eh, puestas en escena, encontramos escenas intervenidas, retratos、eh, a partir de telones, de, de vestimentas, de objetos que interceptan los cuerpos. Podemos ver una crítica del modo de, en el que se representó históricamente a los pueblos originarios desde esta visión que buscaba reproducir una idea, un preconcepto del exotismo y el salvajismo.